programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Arte. Como siempre, eh, vamos a hacer un pequeño comentario respecto de la situación actual. Es ineludible comentar la reunión, o, o, más que reunión, digamos, un llamado telefónico que hizo el presidente Donald Trump a Vladimir Putin se filtró, eh, que no fue anticipado sino que fue de improviso y hablaron una hora y media según se supo y hablaron de, del interés de ambos de poner fin al conflicto. La verdad es que parece ser muy interesante la conversación, pero eh, Sin lugar a dudas que no podemos decir que es negativo, pero no tenemos que confiarnos. Eh, no creemos realmente que esto vaya a llegar a buen puerto, si no cambia la actitud habitualmente prepotente de los norteamericanos, porque no pueden ponerle condiciones a, al presidente de la Federación Rusa en circunstancia que la guerra militarmente la va ganando. Y, y si nadie hace nada, va a terminar avanzando, avanzando y, van, y se va a comer toda Ucrania, ¿te fijas? Entonces, no se le puede poner condiciones a un país que va ganando, que no solo va ganando militarmente, sino que también económicamente ha crecido muchísimo y se ha fortalecido... ...tanto económica como geopolíticamente... ...su influencia en el, en el ámbito mundial... ...en el... ...entonces... ...lo que nosotros vemos es que... ...Trump... ...quiere por ahora... ...dejarle el tema de Ucrania a los europeos... ...con un doble propósito... ...uno, debilitar a Rusia... Y otro, debilitar Europa, porque a Trump le interesa debilitar Europa también, entre otras cosas. De hecho, lo han, con esta guerra, Europa se ha debilitado muchísimo. Ahora, eh, él se quiere concentrar en China y en apoyar al Medio Oriente, porque el Medio Oriente es Israel, que es el portaaviones que tiene Estados Unidos, para proteger sus fuentes de petróleo, que son... El petróleo que están sacando de Irak, de Libia y de Siria, a través de rebeldes, supuestamente. Esa es la fachada. Lo hemos dicho muchas veces, ellos directamente no lo hacen, sino que... Así que cuando la gente ve y cuando lo dicen en los noticieros, no son los rebeldes los que se roban el petróleo, pero lo vende por los canales normales y ese petróleo va a Estados Unidos. Entonces, se lo están robando. Derechamente se lo están robando. Esa es el, la situación. Entonces, eso le interesa a Estados Unidos, proteger por sobre todas las cosas. Y para eso necesita ese portaaviones que se llama Israel, ahí en Medio Oriente, de alguna manera, y por eso que permanentemente lo apoyan, porque también ha pedido de los dueños del dinero, que son los sionistas de Estados Unidos, le interesa muchísimo también esto de el gran Israel. La expansión planificada desde el año 1996 entre los sionistas y los neoconservadores norteamericanos para, por un lado, desarrollar la primavera árabe que les permite robar el petróleo que se están robando y por otro lado eh, fortalecer o ayudar a, a a la conquista de los territorios para que se instaure el Gran Israel que ellos tienen en sus uniformes, los militares israelíes del Estado de Israel tienen el mapa del Gran Israel. No es una fantasía. De hecho, las dos líneas de la bandera del Estado de Israel, fraudulentamente llamado Israel, eh, representa los dos ríos el Nilo y el Éufrates. O sea, eso significa que el Gran Israel debiera estar entre el Nilo y el Éufrates. Según lo que a ellos les dice la Biblia. Pero la Biblia está totalmente distorsionada por ellos mismos. Desde tiempos inmemoriales que la han intervenido, el Antiguo Testamento es una distorsión total de la palabra de Dios. Si es cierto, hay hay partes de la palabra de Dios, como por ejemplo el éxodo, los, los, los mandamientos las intervenciones de Dios, los milagros, etcétera, etcétera. Pero hay también muchas intervenciones fraudulentas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por eso que Jesús, entre otras cosas, no solo vino a salvarnos, sino que también vino a corregir lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá? En el evangelio Jesús dice, "Ha sido dicho tal cosa, pero yo le digo esta otra." Si fuera la palabra de Dios, la del Antiguo Testamento, él notaría corrigiéndola. Entonces, bueno, eso era lo que le quería comentar a grandes rasgos antes de comenzar. compartir algunas cosas interesantes de noticias, llamativas, relativas a los temas que estamos hablando. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido este martes a un periodista que le preguntó dónde quiere que vivan los palestinos, según su plan ideado para los residentes de la franja de Gaza. Va a ser finalmente, responde Trump, va a ser finalmente los lo decidamos como grupo y creo que va a tener una parcela de tierra en Jordania, una parcela de tierra en Egipto o en algún otro lugar, dijo tan Creo que cuando terminemos todas las negociaciones tendremos un lugar donde van a vivir muy felices y con seguridad, dijo el mandatario norteamericano. Al tiempo que argumentó que si los palestinos quieren permanecer en Gaza, es porque nunca han tenido una alternativa, otro lugar en el que poder establecerse. Esa es la visión que tiene él pero parece que no conoce a los palestinos. Los palestinos no tienen intención de moverse de gas. Y ahí está el peligro, y ahí está lo, lo que viene que va a ser muy complicado. Los palestinos son, tienen una convicción por su tierra y una capacidad de resistencia impresionante. Según Trump, dice no quieren estar en la franja de gas, pero no tienen ninguna opción, tienen que estar allí. Y allí están siendo matados a unos niveles jamás vistos. Ningún otro lugar del mundo es tan peligroso como lo es la franja de Gaza, aseguró Trump. ¿Se da cuenta? Pero tiene una visión sesgada de lo que es el pueblo palestino. No tiene un conocimiento acabado de, de cómo, cómo piensan los palestinos. Tras afirmar que los gazatíes están viviendo en un infierno y tienen una vida terrible en medio de edificios destruidos, Trump propuso reubicarlos en un lugar hermoso. A principios de febrero, Trump sugirió la posibilidad de que su país se apodere del enclave, trasladando su población a otros países y reconstruyendo el devastado territorio una vez que esté bajo el control de Washington. La iniciativa del republicano ha sido criticada por Rusia y China, así como varios países latinoamericanos y de Oriente Medio, que apuntan a la solución de dos estados como la única forma de poner fin al conflicto. Esta, esta esta política que tiene Estados Unidos e Israel de hacer un transformar Gaza en en, un, en gran complejo turístico y Riviera, etcétera, analogando lo que tiene Dubai, por ejemplo. Haciendo grandes negocios ahí. Tiene la oposición de prácticamente todo el mundo. Eh, creo que va a ser muy mala decisión esa le va a salir muy caro y no sabemos qué consecuencias va a tener pero no se ve bien eso no se auguran buenos buenos resultados con eso, la verdad es que no Angela Merkel reconoció ya que los acuerdos de Minsk fueron una tomadura de pelo para ganar tiempo y ahora hace otra confesión, mire que esto es grave en 2021, Estados Unidos y Alemania acordaron, acordaron, en 2021, acordaron destruir el proyecto Nord Stream si Ucrania ya no podía ganar dinero con el tránsito del gas ruso a través de su territorio. Siempre he dicho que al mismo tiempo debemos mantener a Ucrania como país de tránsito para el gas ruso. Ese fue el acuerdo con Joe Biden en 2021. Si Ucrania ya no era aceptada como país de tránsito para el gas ruso, se acordó también que tomaríamos medidas políticas contra el Nord Stream 2. O sea, Alemania era cómplice de la destrucción del Nord Stream 2, de acuerdo a lo que dice Merkel. También le admitió que durante su primer mandato de Trump ya se pusieron de acuerdo para el traslado del gas de estadounidense de Alemania. En ambos casos, el acuerdo de Minsk y el, y el Nord Stream, Merkel le hizo el juego a Estados Unidos contra Rusia para armar Ucrania hasta los bienes, mientras Moscú buscaba acuerdos por la vía diplomática. La verdad es que fue un golpe bajo para Rusia. Una traición. Volvemos al tema de lo que dice jamás respecto de este movimiento que quiere hacer plan. Según el movimiento jamás, el plan de expulsar al pueblo gazatí no tendrá éxito y será respondido con una posición palestina árabe e islámica unificada que rechazará rechazará todos los planes de desplazamiento. El movimiento palestino Jamás ha calificado las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de racistas y un llamado a la limpieza étnica, informan medios locales. Trump afirmó el lunes que su plan para reconstruir la Franja de Gaza descarta que los palestinos vuelvan allí. Así como también reiteró el deseo de que su país posea el enclave. Construiremos comunidades hermosas, para los 1,9 millones de habitantes. Comunidades seguras, dijo el mandatario en una entrevista con Fox News. Previamente, jamás anunció que detiene hasta nuevo aviso la liberación de más rehenes israelíes. Bueno, ahora, como Trump y Netanyahu habían pedido que se liberaran todos los rehenes israelíes, y jamás dice que no lo va a hacer, no sé qué va a pasar, porque pusieron un ultimátum y prometieron desatar el infierno, así que me imagino que van a, van a bombardear nuevamente Gaza. El movimiento espera en particular que la parte israelí se comprometa a compensar retroactivamente los incumplimientos del acuerdo de las últimas semanas, tiempo en el que seguía atacando esporádicamente la franja de Gaza. En este contexto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que reanudará los combates en el clave si el movimiento palestino no libera más rehenes israelíes antes del mediodía del 15 de febrero, o sea, hoy. Ibn. Otra noticia interesante, el periodista estadounidense Tucker Carlson, el más famoso periodista de Estados Unidos, que fue despedido de Fox News y era un periodista que ha hecho reportaje por ejemplo, que tienen 80 millones de visitas, para que ustedes se den una, una una idea de lo que es capaz de mover este periodista. Acusó, el periodista australiense acusó que Ucrania revende un gran porcentaje de las armas que recibe de Washington y dijo que muchas de ellas llegan a manos de los carteles de la droga que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. La corrupción que hay ahí es brutal. El hecho que es el ejército ucraniano está vendiendo un porcentaje enorme, hasta más de la mitad de las armas que les enviamos. La mitad. Y no estoy adivinando sobre eso, dice. No son especulaciones. Y las están vendiendo y muchas de estas armas terminan en manos de los carteles de la droga en nuestra frontera con México, dijo el ex presentador de Fox News. Asimismo, carson indicó que durante un viaje a los Alpes pudo observar que la mayoría de los visitantes eran ucranianos que gastan un millón de dólares en una tarde y lo puedes ver por toda Europa los más ricos son los ucranianos con dinero que es de nosotros tuyo, mío y de todos los estadounidenses que pagan impuestos, acusó ¿qué les parece? brutal, realmente brutal vamos a compartir un interesante mensaje de una temática que le hemos conversado otras veces, pero es muy interesante tenerlo claro del cielo a la tierra siempre más visible para vuestros ojos estamos viendo una cantidad de avistamientos nunca antes vistos. Ahora no somos capaces de darnos cuenta, pero el gran contacto está cada vez más cerca. El gran contacto masivo con la humanidad del planeta Tierra o lo que lo, o con lo que queda de ella si pronto decidierais de destruiros con una guerra nuclear mundial. Los avistamientos cotidianos de nuestras astronaves que son filmadas o fotografiadas por ciudadanos y fuerzas militares de todas las naciones son la señal de que estamos preparando un gran contacto entre nosotros alienígenas como vosotros nos definís y vosotros humanos no pacíficos, agresivos y violentos Co como os hemos dicho numerosas veces en comunicados precedentes tenemos en nuestros registros algunos millones de nombres y apellidos de personas en la tierra juzgadas por nosotros como buenas y correctas. Los altos valores éticos de paz y hermandad que ponen en práctica en su vida diaria con acciones concretas son la prueba irrefutable de la bondad crítica de sus espíritus. Entonces podemos decir, queridos auditores, que estamos en tiempo del juicio. El juicio se está produciendo. Estos ángeles están juzgando a la humanidad y tienen seleccionado algunas personas ya. Para nosotros esta certeza está respaldada por el hecho de que ellos, los buenos y los justos, ponen en práctica los valores universales sin importar sus ideas políticas, religiosas o laicas. Un comentario, antes que se me quede en, para no dejarlo atrás. Esto que leímos en el párrafo anterior, son los ángeles los que están haciendo este juicio. Y estos ángeles, tal como dice la Biblia, los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra. Eso está en la Biblia, en el, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, para que lo puedan buscar. Entonces, claro, los van a buscar una vez que los han seleccionado. ¿Para qué? Para evacuarlos. Eso es lo que les quería comentar. Para nosotros esta certeza está respaldada por el hecho de que ellos, los buenos y justos, Ponen en práctica valores universales sin importar sus ideas políticas, religiosas y laicas Por su amor y por el amor de cientos millones de niños, hemos recibido la autorización para proceder de los guías supremos de nuestra confederación a intentar el todo por el todo, intensificando nuestras manifestaciones visibles en el cielo y en la tierra. Para evitar vuestra total autodestrucción, repetimos provocada por una guerra nuclear. El supremo monarca Adoniesis nos ha indicado la alta probabilidad, probabilidad de que para el 2033, de vuestro tiempo, sabremos y sabréis el destino de vuestra generación, o sea, ya a esa fecha habrá ocurrido todo. Habrá retornado Cristo y todo eso. Es seguro que salvaremos lo salvable, hombres, mujeres justos y millones de niños. Salvaremos como una especie de arca de Noé, la flor y la fauna de vuestro planeta. Para purificar vuestro planeta de desencadenaremos numerosas catástrofes naturales con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Estos tres conceptos son la premisa de otro gran evento que solo el Padre Eterno conoce y que todos nosotros y vosotros esperamos que es la segunda venida a la tierra del Génesis Solar Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros estamos listos y estamos orgullosos y satisfechos de que existen comunidades como en la Confraternidad de Juan que asimilan día a día nuestros altos conceptos universales que transmisimos a través del escribiente siervo y amigo del gran monarca Adoniesis. Recomendamos atentamente a esta comunidad unión, armonía, amor y servicio, constante a Dios, a los justos, cueste lo que cueste. Estamos con vosotros. Paz, se Sotunchenar y la hermandad de Onésis saludan con amor. Planeta Tierra. Muy interesante mensaje y muy pertinente al momento que estamos viviendo. Quiero compartirles un, un audio para comentarlo, mis queridos auditores Aún sigues pensando que es una casualidad. El océano nos mostró un presagio. El pez diablo emergió de las profundidades. si huyera de algo que no comprendemos. Luego, los ríos en Argentina y Perú se tiñeron de rojo. tierra Y ahora, en Brasil, el cielo se oscurece con una lluvia de arañas. Viéndolo todo a su paso. Las señales están ahí. La Biblia lo advirtió. Habrá señales en el cielo y en la tierra. Sangre fuego y columnas de U. Joel 2.30. ¿Eso no es lo que estamos viendo? Como en los días de Egipto, cuando las plagas anunciaban el juicio, ahora la naturaleza parece hablar con la misma U. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? La naturaleza está gritando, pero la humanidad sigue ciega. ¿Prefieren explicaciones científicas antes que aceptar la verdad? El mundo se sature porque algo se avecina, algo grande, algo inevitable, Todo está cambiando y se está acercando. El mundo entero está en alerta. Si lo que viene, podría ser solo el principio. Aún es pensando que esto... Ahí teníamos un interesante audio eh, rescatado de redes redes sociales que me pareció interesante para compartirlo con ustedes. La verdad es que están pasando tantas cosas ¿sí? y la gente siempre se queda con las explicaciones científicas de los falsos diécesos que tenemos los científicos. Y se quedan los medios de comunicación que responden a un poder mundial, a una directriz de, dada por un poder mundial, eh, no quieren por ningún motivo que se generalice la idea de que estamos en el final de los tiempos. Cualquier cosa pueden explicarla. que, que una, Y como la gente está tan controlada mentalmente, le dicen que hay contaminación química, por eso que los, los ríos están rojos, que, que algas... Es imposible que haya algas de esa manera Menos en, el, en, en un río cuando, Y desatarse de esa forma Tendría que ser agua estancada Para que las algas se pudieran desarrollar de esa forma Es un absurdo Entonces parece que la gente se le olvidó pensar Entonces eh, la cabeza la tenemos para el sombrero Y para los peinados especiales O los cortes especiales de pelo Que están tan de moda hoy día Pero se nos olvidó pensar la gente ya no piensa estas políticas que estas políticas que tiene el poder mundial de manzar, man, mandar ideas como por ejemplo la tierra plana o el domo esas cosas no tienen base científica como decía el profesor José Masa con quien, quien no comparto normalmente sus ideas porque es eh, obtuso en muchas cosas sin embargo dijo algo que me pareció interesante es un insulto a la inteligencia es absurdo, pero que no tiene ningún sentido. Y eso lo hacen los poderosos para saber cuán grado de estupidez tenemos en nuestra mente, cuán grado de control para imponernos todo ya, cuando estemos totalmente zombies, nos van a imponer todo. Entonces, si somos capaces de creer ese tipo de cosas, quiere decir que ya estamos listos para el, para el horno, para... <ríe> para el abismo para que nos cocinen, esa es la verdad entonces ¿qué estamos esperando? que, que, la, que el, el Mercurio, que la tercera y el, el canal nacional diga que esas son señales que se, se, que se hicieron exámenes y son es sangre humana y que no tiene explicación por lo tanto, eh, la única explicación es que estamos en el final de los tiempos ¿eso están esperando la gente para creer? tenemos que ver señales y discernir con nuestro propio raciocinio porque nunca nos van a decir, nunca jamás nos van a decir que son las señales del final de tiempo eso tenemos que tenerlo claro mis queridos auditores, ahora un un, una cosa muy interesante que me apareció eh, antes de cambiar de tema eh, hoy día vamos a tener con nosotros a, desde Paraguay a nuestro querido amigo Omar Cristaldo que lo hemos tenido aquí por lo menos unas dos o tres veces aquí tengo un artículo que es muy interesante que los voy a comentar así muy brevemente la tercera guerra mundial llegará en los próximos años será nuclear y se extenderá al espacio dice este es un informe que recoge la opinión esto no tiene nada que ver con espiritualidad sino que son estrategas globales y profesionales de la prospectiva de los cuales un 40,5% vaticinan una tercera guerra mundial. Muy brevemente, este estudio publicado en la página oficial del Centro de Estrategia y Seguridad del Atlantic Council, ha revelado que más de 350 estrategas globales y profesionales de la prospectiva espera que en los próximos 10 años se desencadenen guerras y tensiones nucleares y una depresión democrática. O sea, sea una dictadura mundial, en otras palabras. Los futuros escenarios fueron revelados por los expertos de acciones electorales estadounidenses. Es su tercera cuenta anual en la que respondieron, ¿cómo esperen que cambie el mundo en los países? Según los datos revelados, Estados Unidos y China se enfrentarían en un conflicto directo en una guerra mundial devastadora. Bueno, eh, ahí hay muchas cosas interesantes pero no me quiero alargar en el... En demasía pero me pareció interesante porque esto no tiene que ver con con los mensajes que estamos recibiendo nosotros ni nada de eso sino que es un estudio de personas que saben de este tema que son periodistas profesionales de la geopolítica etcétera etcétera a nivel mundial son personas que estudian este tema lo siguen y ellos tienen una opinión bastante fundamentada por lo demás Entonces dice, la, los datos reflejan que la posible guerra mundial incluiría armas nucleares. Así que, eso era lo que le quería compartir, queridos auditores. Bueno, aquí tenemos con nosotros ahora a nuestro querido amigo desde Paraguay, el señor Carlos Omar Cristaldo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Omar? Claudio. Espero me escuches bien. Hola, Omar, ¿cómo estás? Un saludarte a tu Feliz audiencia. con nosotros. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. Adelante, cuéntanos quién nos va a okay, compartir. Ok, gracias. Eh, una pregunta, ¿me escuchas bien? Perfectamente. Ok. Está. Está aquí en conexión contigo y con tu audiencia, para compartir algunas noticias reveladas por los seres de luz, le llamamos extraterrestres, a través de Giorgio bon giovanni que tal vez esté un poco muy relacionada con todo lo que estás hablando, y si se vuelve un poco repetitiva, es para que podamos entender y comprender cómo se desarrolla todo, qué es lo que está viniendo y qué nos espanturó Claudio. Perfecto. Y comenzaríamos diciendo que las guerras en el mundo, estamos actualmente con guerras, guerras y rumores de guerras la amenaza de la guerra nuclear que sigue latente, eh, se ha hecho cotidiana, la contaminación que abraza al planeta Tierra, un nuevo orden mundial, crisis económica, energética y financiera, pandemias, violencia, indiferencia y desesperación. Todo esto es lo que vive hoy la humanidad en el planeta Tierra. ¿Qué nos espera? ¿Qué tiene reservado el Creador, Dios Padre, Creador para el hombre de la Tierra? ¿Cuáles son sus tiempos? ¿Y cómo la aviación extraterrestre, la presencia de la extraterrestre, que queremos también afirmar, cómo la aviación extraterrestre pretende entrar cada vez más en el corazón de la historia humana? Y bueno, el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni nos habla de todo esto y mucho más, y compartimos con ustedes lo que los seres de luz han revelado a través de Giorgio Bon Giovanni. Haciendo un poco de historia no muy lejana, querríamos hablar un poco de la situación entre Rusia y América. La situación en el mundo es muy grave, se trata de esta absurda y sangrienta guerra que se inicia en Ucrania, claro que es cierto que Rusia ha invadido territorio ucraniano y esto es ilegal desde el derecho internacional. Pero la invasión rusa fue lo que hasta hoy ha impedido una guerra entre Rusia se consuma para evitar un conflicto atómico que en todo caso siguen en la intención con la OTAN ahora involucrada, es decir, América y la Rusia de Putin. Las siguientes palabras Las dijo un general polaco retirado de, de su cargo de la OTAN. Dijo que la OTAN se estaba preparando para esta guerra desde, mil, desde el 2000. Por lo tanto, ya hace 10 años que Estados Unidos planeaba este conflicto. Putin invadió Ucrania para no desencadenar un conflicto nuclear. Como saben, nos dice Giorgio, esto era de las... ...de cualquier tipo, pero pienso que cada jefe de estado habría actuado como lo hizo el presidente ruso, ya que la OTAN iba a instalar sus bases de misiles en territorio ucraniano, que está a las puertas de Rusia, que están a las puertas de Rusia. Esto significaría la imposibilidad para el pueblo ruso de defenderse en caso de un ataque externo. Ninguno de los misiles que posee la federación rusa podría salvarla desde Ucrania. Los estados unidenses y luego la OTAN, al motivo de las bases de Ucrania, fue para estar alerta contra Irán, pero sabemos que no es lo mismo y que es una broma o mentira. Esta es la verdadera razón de las operaciones de Putin en Ucrania. Cualquier jefe de estado habría actuado de esta misma manera. Esta es la situación que América Occidente y Rusia, sin dejar de mencionar, sacando a la luz los conflictos del mundo, incluyendo la guerra entre Yemen, Arabia Saudita, la guerra civil que lleva 42 años en Somalía, la situación extrema entre India y Pakistán, ambos países que poseen armas nucleares. Luego hay una guerra que por ahora no se atiende por la corriente principal, ...pero está emprendiendo en el corazón de Europa, en Kosovo... ...donde la ONU nada hace para detener la lucha entre serbios y kosova -aries. Luego está el conflicto árabe-israelí que se ha extendido por toda la zona... ...y muchos otros escenarios de guerra. Esta es la dramática situación que vive la tierra... ...sin mencionar la contaminación, los miles de muertos por día de hambre... ...el tráfico de órganos, el tráfico de venta de armas que ha hecho triunfar a la industria armamentista en la bolsa en la bolsa durante este periodo de conflicto en Ucrania tengo evidencias dice Giorgio, de que todas estas guerras fueron organizadas, sentadas y creadas por las grandes industrias de armamentos la situación es por lo tanto muy grave luego esta evidencia de China cada vez más vinculada por inteligencia el dragón chino está preparado para el, por este... Entonces, sabemos que Putin ha hecho un contrato con el presidente que dio a China algunos territorios en ser tan grandes como la Argentina. De hecho, los chinos están entrando en territorio ruso para producir la economía allí. Estas dos naciones están cada vez más unidas por un fuerte interés económico. Si China se mueve a defender a Rusia, estaríamos frente a la Tercera Guerra Mundial segura. Y ahora quisiéramos mencionar sobre el mensaje de Fátima y el periodo actual. En el 1917 la Virgen en Fátima previó algo de lo que se habla poco. Siempre hemos tratado el tercer secreto de Fátima de Rusia que castigaría al mundo de la locura del hombre occidental y oriental. En este sentido podemos decir entonces que el tercer secreto de Fátima se está cumpliendo. Pero también hay más que Nuestra Señora ha dicho y solicitado. La Virgen ha años de poder al diablo después de los cuales estaría a decaer. En el año 2017, después de 100 años del poder del mal, la alianza dentro del sistema criminal económico, mafioso y financiero mundial, se ha resquebrajado. En 2017, Putin rompe oficialmente el pacto con Occidente y abandona la mesa de negociación. Nos aclara Giorgio. Él nos dice, no me interesa política en sí, sino lo que quiero darles es un discurso teológico. En el 2017, Putin rompió rompió el pacto del sistema criminal y del mal, del cual formaba parte y del que la Virgen habló en su lenguaje humilde en Fátima a los tres pastorcitos. En el año 2017, el diablo, utilizando las palabras de la Virgen, su poder absoluto con la ruptura del pacto de, que decidía defender sus intereses de ser un imperio independiente y potencia mundial. Así como el actual conflicto. A partir de allí comenzó la caída de Bablo, que terminará a nivel numerológico y definitivamente en el año 2033. Habrá contra el anticristo y, y si Dios quiere en el 2033 terminamos esta guerra con la victoria del Cristo. Giorgio dice que tendré 70 años como mensajero del cielo pero me dedicaré solo a los niños, a los jóvenes hablando solo con ellos para todos los demás me quedaré mudo en el 2033 terminaré mi misión con el verbo y con las cuerdas vocales a los adultos mientras que les hablaré a los 3 de 14 años Ya no le hablaré a la humanidad. El Padre me cortará la lengua. En ese momento sabrán que la espada de Dios hablará y por lo tanto eso significa desolación, muerte, destrucción, desastre y sufrimiento. Año 2033 sería la fecha límite. Espero que todo pase ya en este momento. Importante mencionar hablar sobre el anticristo, quien es quien realmente gobierna al mundo a instancias de Satanás. Josef Pfeffer, filósofo neoesc, estudió filosofía. Y él nos habla y afirma que el Anticristo pertenece al campo político. Hay que pensar en en el ejercicio del poder político extendido a toda la humanidad. El Cristo será un estado totalitario en sentido máximo y nos han mantenido engañado porque lucifer satanás y los demonios nos hicieron creer que sólo existían para las religiones y dentro de los templos Giorgio Bon Giovanni nos comenta lo siguiente los seres de luz concebimos al anticristo como una fuerza hegemónica y compacta que gobierna parte del mundo a través de la economía y de las fuerzas militares. Los hombres políticos, ministros y presidentes, las Unidas y demás no pueden hacer nada para oponerse a esta hegemonía. El Papa, todas las iglesias cristianas, potentes y a menudo cómplices de este poder político, Las organizaciones criminales forman parte de la Algunas de ellas tienen sus nombres, sus hombres en los vértices del poder de las mismas. Otras son un brazo armado para desarrollar funciones importantes para el cambio o la económico y político. El anticristo está estructurado como un pulpo o una hidra con varios tentáculos y con varias cabezas pensantes estas cabezas tienen una determinada ubicación geográfica planetaria la ciudad de Nueva York Washington, Palermo Roma, Londres París, Moscú Pekín, Jerusalén hasta Archeram un ser de luz a través de un siervo de Dios en el mundo Giorgio bon Giovanni estigmatizado nos daba este mensaje sobre el anticristo ahora hablaremos sobre el nuevo escenario geopolítico que se perfila y la presencia de las fuerzas extraterrestres quiero darles una información nos dice Giorgio para hacer un nuevo razonamiento la posición de Rusia hoy es fruto del encuentro secreto entre los extraterrestres y los servicios secretos americanos y rusos especialmente con el presidente Putin que convenció a sus generales y a la oposición interna de cambiar acción después de este encuentro o este episodio se debe entender que 30 años atrás se pensaba que los extraterrestres visitaban nuestro planeta y que eran indiferentes con relación a lo que pasaba en la Tierra. Desde los años 90, los secretos de las superpotencias del mundo tienen evidencias indiscutibles de que la aviación extraterrestre no simplemente visita nuestro mundo, sino que saben que no son para nada indiferentes con respecto deiendo en la Tierra. Aunque en forma muy particular saben que esta fuerza aérea extraterrestre intentar intervendría en caso de un conflicto nuclear ¿por qué este Putin evita presionar el botón nuclear si estaba ya a punto de presionarlo evita hacerlo porque sabe que hay un enemigo visible fuera muy poderoso una tercera fuerza con la capacidad suficiente para y que están listos para bloquear cualquier ataque con misil nuclear. El presidente ruso amenaza e íntima, pero no, no toca porque sabe el terrestre. Y él lo sabe bien. Putin podría haber lanzado el arma atómica varias veces. Me refiero en particular a algunas ocasiones específicas, como el asesinato de la hija de Dunguín, la explosión del puente de, en Crimea, el ataque con drones que se encuentran en suelo ruso a bases militares estratégicas, o cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania de usar misiles de largo alcance contra Rusia. Putin, según la ley de la Federación Rusia, tiene la posibilidad de responder hasta con bombas atómicas para defender a su pueblo. Pero no lo hizo y esto no por ser un santo, sino por veniencia. Putin sabe bien que hay un tercer enemigo poderoso que hay, hay que considerar y que esta tercera fuerza está representada por la aviación extraterrestre. Es un enemigo con una fuerza militar impresionante, mejor que todo lo que pudiera haber en el mundo. El gobierno se como el Estado Profundo, Americano, Ruso, Francés, Chino, Inglés, Alemán y Español, saben que tienen un enemigo fuerte y potente que es intolerante nucleares. Asumo la responsabilidad de lo que declaro, dice Giorgio. Y continúa. Les puedo decir que ninguna nación puede llegar a utilizar armas nucleares, pero cuando la aviación extraterrestre a través de sus mensajeros o con señales inequívocas en ese mo momento comenzará la tercera guerra mundial. Pero es un plan secreto de los extraterrestres que ahora exponemos. Ellos se vol volverían invisibles en cierto punto y todos creerán que ya no están, que se fueron, pero por el contrario se estarán preparados para salvar solo a unas 8 millones de personas por ellos será mundial mientras permanezcan ni un silo nuclear se lanzará y esto modestamente debe estar relacionado con nuestro trabajo del trabajo de misionero que está desarrollando en la tierra hasta que el Padre nos pida despertar las almas. Nuestra fuerza militar, que es la aviación extraterrestre, la más poderosa del universo, permitirá hasta la mayor perversión, pero no permitirá un, una guerra atómica. Esto es para permitirnos terminar la obra de... Cuando esta información que le estoy dando, hace pública, nos manifiesta Giorgio, los servicios secretos argentinos, italianos y chilenos que escuchen o lean lo que estoy diciendo informarán a sus jefes militares lo que declaré porque tienen la orden de informar a sus secretos que los extraterrestres dan a través de sus auténticos contactados en el mundo. Eso es seguro. Tengo información directa sobre esto de un informador del cielo que me avisó pero también de un informador de la tierra que trabaja en los servicios italianos. Ahora hablaremos sobre la conversión de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Lo que la Virgen había solicitado al clero a través de los pastorcitos en Fátima 1917. La Virgen había dicho en 1917 que si los líderes de la Iglesia Católica no yeren sus palacios Rusia no se habría convertido y destruiría al mundo. Es el pecado que está dentro de nosotros, los católicos, que no hicieron lo que Nuestra Señora nos dijo para asegurarse de que Rusia no destruya al mundo. La Virgen pedía oración, ayuno, conversión a la pobreza y evangelizando. Y no fue. al pueblo en la segunda venida de Cristo y por tanto el pecado del que se habla en Fátima en Rusia, nosotros los cristianos que no hemos cambiado Putin es el jefe de la mafia rusa y por lo tanto por excelencia es un anticristo que sin embargo es utilizado como espada en el mundo por el padre directamente Así como Dios castigó a los israelitas desobedientes para luego liberarlos y lo hizo utilizando a los tiranos, como está escrito lo mismo. La metodología celestial del Padre ha sido la misma durante Rusia. no se convirtió al Inmaculado Corazón de María por nuestros errores y La mayoría de los cristianos son materialmente, no siguen a Cristo. No han respondido a las peticiones de la Santa Madre de Fátima, de Lourdes, de Garabandal. Hoy los cristianos van a los santuarios a pedir dinero, trabajo, auto, para sus hijos. No piden ser convertidos, que los ayuden a difundir la palabra de Cristo en el mundo, que los ayuden a dedicarse al prójimo. Los cristianos católicos no hacen todo esto y al no escuchar los pedidos de la Virgen, Ruth, Lucia no solo no se ha convertido, sino que será, encastigará al mundo. Ahora quisiera compartir un mensaje que yo yo recibiera en esta reciente pasada de parte de nuestro Señor Jesucristo, del cielo a la tierra, Santa Navidad. Dice el Señor, escuchadme y reconocedme en lo que os digo hoy, estad atentos, ...y estáis bajo las alas del cáliz viviente de la comunión crística. Y la, la voz de mi Padre en el mundo y Él es la voz de aquel... Ya os he dicho muchas y tantas veces que estoy entre vosotros y no estoy solo. Conmigo está el Padre que se ha dignado a descender del Olimpo de los dioses solares para vivir en otros... ...a través de la voz del hombre que viene de la montaña descalzo y que a los poderosos... El señalado, Giorgio Mongevani, siempre ha sido mi siervo. Une a todas las almas y administra la sagrada comunión para vuestra, vuestra purificación y para vuestra candidatura a la elección. Atentos, atentos. Cada año, cada mes, cada semana, cada día, en cada momento de vuestra vida podría manifestarme con poder y gloria. Vigilad, no os distraigáis no distraigáis vuestras almas y vuestros espíritus y sed siempre activistas de la para el triunfo de la justicia. Vigilad la situación en el mundo. Quiero veros con las manos siempre firmes en el arado. Yo, el maestro del amor, os he hablado y soy siempre limitado y visible de cada una de vuestras conversaciones. Paz por boca de mi siervo, Jesús Cristo. Otro mensaje para ir terminando de parte de, a través de Giorgio Moñovani que nos llega del cielo a la tierra. Hijo, levántate y escúchame. Sí, señor, aquí estoy, te escucho. Escribe las nuevas tablas de la ley paternal que amas y sirves y que he elegido como uno de mis nuevos pueblos elegidos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Estoy listo? Díctame. Y aquí las tablas del nuevo pacto que sancionáis conmigo, el inmortal Adoniesis, Señor del Sol y de las planetas, del cielo y de la tierra. Primero, Cristo Redentor es vuestro Salvador, mi manifestación visible humana en la tierra y en los planetas de la tercera y de la dimensión. Dos, el amor, el amor, respeto, la tolerancia, la humildad, el servicio, el hombre siempre entre los hermanos de la confraternidad. No juzguéis nunca a nadie, hombre o mujer, es necesario, pero de dejad el proceso y el juicio a los justos, juzguéis y no hagáis nunca mal a los niños. De mi ira, provocaría la segunda muerte a quien ha cometido delineos. No este sentimientos de venganza o de odio en contra quienes os han traicionado, que os odian o que os persiguen, y no adlos. Y si se arrepiente, perdonadles en cambio de su colaboración hacia la verdad y la justicia. Que la verdad prevalezca siempre por encima de todos, de todo. El sentimiento humano, materno, fraterno, filial, no traicionéis nunca la verdad con la libertad y el silencio. Sólo la verdad os podrá hacer libres, pero libres de verdad. Sed servidores de los justos. Sus acciones y sus obras en el mundo son mi voluntad en honor de los mártires de la libertad. Que han caído por manos del anticristo. Recordaré. Entre los elegidos beatos en el mundo son aquellos que cumplen los a favor de de la vida de la verdad de la justicia contra el sistema criminal del mundo contra la guerra el odio la violencia y aquí hijo estos son los nuevos mandamientos para todos haz conocer a todos estos dictámenes míos sí señor la paz esté contigo y hijo hasta pronto soy el inmortal a luz el alma de tu espíritu la mente de tu cuerpo todoces gracias y por su atención, y será hasta la próxima gracias. vez, que nos gracias. encontremos gracias. Sea, en vuestros corazones. Gracias. Muchas gracias Omar, muy interesante lo que nos compartiste, la verdad es que estaba muy atento, y creo que nuestros telespectadores también, así que al final de nuestra nuevamente te programa. damos las gracias. Hasta cualquier momento, querido Omar. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por permitirme participar. Ok, hasta cualquier momento, re repito. Gracias a ti, un abrazo a la bueno, audiencia. Señor. Saludos. Gracias, gracias Omar. Bueno, ahí teníamos a nuestro querido amigo de Paraguay, el señor Omar Cristaldo, presidente de la Asociación Cultural del Cielo y la Tierra de Paraguay. Continuamos entonces nosotros... Eh, con las temáticas que estábamos compartiendo. Y vamos a continuar con esto. Preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Decía... Pregunta, ¿por qué el hecho de no tener miedo puede salvarnos? Creo que la capacidad de mantener un alto nivel vibratorio a través de la fe puede permitirnos ignorar la regresión que provoca el miedo. Respuesta. Has explicado el concepto perfectamente. El miedo queda anulado por la fuerza interior y por lo tanto desaparece. El cerebro es una máquina perfecta y funciona con procesos químicos, adrenalina, etcétera En el momento que el espíritu, que es el cerebro del cerebro, tiene la fuerza de gobernarlo, el cerebro genera esos elementos químicos relacionados con las neuronas que hacen que el sentimiento del miedo se exprese. Es decir, la fuerza de impedirle producir esas sustancias que luego nos hacen tener esas sensaciones emocionales a las que llamamos sentimientos. El miedo es un sentimiento muy fuerte, al igual que la pasión de los sentidos, como la fuerza creadora, pero jamás podrá alcanzar al mayor de los sentimientos, el amor. Cuando el amor te invade, eres tú quien gobierna todos los demás sentimientos, al de la posesión, al de los celos, al de la envidia y al del miedo, que es el más peligroso. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a la idea de que somos una familia. Si no logramos vivirlo en condiciones normales, queramos o no, seremos puestos a prueba por los acontecimientos hasta que comprendamos por qué algún día nuestros hijos entrarán en el nuevo reino. Por lo general, cuando uno educa a sus hijos respetando determinados valores, ellos crecerán según los mismos. Luego, siempre hay excepciones para bien, o para mal. El hijo de Impastato nació en el celo de una familia y se reveló, pero se trata de un misionero, así como ha habido grandes personajes históricos cuyos hijos eran perversos, pero nosotros somos hijos de los seres de luz, de Cristo, y Él quiere inculcarnos con amor o con seguridad si nos comportamos mal, que somos una familia. Cuando nuestros hijos hereden el reino y sean hombres, nos dirán, formo parte del arca, soy amigo de, dirán, somos una familia, porque nuestra comunidad espiritual lo será. Nos tenemos que sentir así, y si aún no lo sentimos, ellos nos seguirán impulsando día tras día a hacerlo. Aquellos que se merecen pasar a la nueva era no serán elegidos singularmente. El juicio de Cristo será individual, pero si lo superas, Entrarás al nuevo reino como comunidad. Te preguntarán, ¿a qué comunidad perteneces? Y responderás, ¿a la de un tal Bon Giovanni? ¿O de Gino Estrada? ¿O de San Francisco? Si las fuerzas de la naturaleza nos arrollan para reforzar nuestro espíritu comunitario, perdón no para destruirlo, por lo tanto son actos de amor que tenemos que agradecer. Pregunta, ¿el hecho de que se haya abierto una falla en la cima de la montaña del Redentor es una señal para nosotros? Respuesta Te respondo con un símbolo Existen dos corrientes de pensamiento con respecto al Getsemaní donde Jesús se preparaba para morir La primera sostiene que se lo merecía La otra que era inocente Tuvo miedo, lo superó Y se sacrificó por nosotros Tenemos que elegir la opción A o B Incluso con respecto al terremoto de Le Marche La primera es que llegó un castigo para nosotros Que servimos a esta obra Comenzando por mí hasta llegar a todas las arcas Que todo es falso y que Dios me está castigando En cambio la otra es que Tenemos que dar el ejemplo de amor De unión, de alegría de fe y servicio a Cristo a todos, a pesar de que estemos en el Getsemaní. Que cada uno elija la opción que más le guste. Yo elegí la última. Y si un hermano me dijera, este es un castigo para ti porque estás desobedeciendo, te has alejado del camino y ya no eres el de antes, yo me voy. Que lo haga, pero nuestra versión es otra, es la opuesta, incluso es más lógica porque si me presento frente a miles de personas y anuncio catástrofes, terremotos, maremotos, alguien podría decir, «Gracias, tú te quedas allí sentado en una isla paradisiaca mientras nosotros estamos aquí sufriendo. En cambio, estoy en condiciones de responder. Vengo de un, que, de un territorio que ha sido afectado por el terremoto en el que estamos padeciendo catástrofes, pero estoy aquí y la señal que Dios nos está mandando es esta». Mi misión no es la de ir a ayudar a las personas en los centros de asistencia. En cambio, FUNIMA Internacional está juntando donaciones para llevar a dichos centros. Es algo que tiene que hacer los demás. Yo tengo el deber de decir que hemos sido azotados por Dios y despertar a las almas. Lo que tengo que hacer es despertar al Espíritu, no encargarme de la materia. Si los evacuados que han sido llevados hasta mi ciudad me llamaron Para recibir una palabra de consuelo, iría a verlos con todo mi corazón. En la zona de San Elpidio, todos saben quién soy y esta sería una señal de distinción en cuanto a mi persona, porque jamás me han creído. Cuando estalló la guerra en Yugoslavia, para desahogarse la gente afirmó que tal vez yo tenía razón. Ahora hay miles de desamparados, personas que están en condiciones desesperantes, que han perdido sus casas, que han perdido todo que han pasado de ser adinerados a vivir en las mismas condiciones que los inmigrantes. Es más, peor incluso. Algunos se preguntan si para ellos habría sido mejor morir y no tener que encontrarse de un momento a otro sin el bienestar al que estaban acostumbrados hasta el día anterior. Muchos habrían preferido eso sin lugar a dudas porque no saben cómo seguir adelante. En el Áquila quedan decenas de familias que aún viven en carpas no hablar de los terremotos ocurridos en las zonas de Belice, Irpinia, Emilia-Romaña. Aquí en Friuli es otra cosa. Aquí habéis reconstruido todo. No me siento feliz, pero es lo que ha pasado. Y tendría que reconocerlo, mis amigos y hermanos de Lemarch, porque aún no ha terminado. El Big One, el terremoto catastrófico, no ha llegado, pero llegará. Existe una falla que dividirá a dos en dos a Italia. El nuevo mundo, como he dicho anteriormente, será diferente porque la Tierra ya no soporta esta geografía. Responde a la deriva de los continentes. Sisiria también quedará dividida en dos, a la altura de Belice. Un tsunami destruirá las regiones de Reggio Calabria y de Mesina. Aunque ahora el mar espera allí están porque están trabajando algunos justos. He realizado una recopilación de todo el material de Eugenio y el mío y tendré que explicar esta situación. A diferencia de muchos científicos locos y programados para mentir, el geólogo Mario tozzi dijo una gran verdad frente a los micrófonos del canal de televisión de la RAI, afirmando que no es muy correcto hablar de temblores de acomodamiento de las placas tectónicas en lugar de réplicas. Denunció que Italia se dividirá en dos. <coughs> Almiré su honestidad, Cuando declaró que los terremotos se comunican entre ellos, porque el estrés puede ser trasladado de una falla a otra, aunque aún es difícil de demostrar, ya que no conocemos su lógica. Hay dos cosas, o está loco, o prevé algo catastrófico y no quiere mentirle a las personas. Yo soy periodista, además de mensajero, y saco mis propias conclusiones. ha dicho que no tenemos que temer, que de esa forma no seremos afectados. Ha dicho además que nuestros hijos entrarán al reino de Dios, pero que yo no. Aparentemente existe una contradicción entre estas afirmaciones. Respuesta: No es una contradicción, ni siquiera una prueba. Es una parábola y como todas las parábolas del maestro hay que interpretarlas. Hace 2000 años Jesús dijo, en verdad os digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no entrará en el reino de Dios. Si hubieras estado conmigo y quizás detuviste, le habrías preguntado, ¿qué quiere decir que tenemos que comer tu carne? Él se refiere a la Eucaristía y lo revelaba con parábolas. Y como yo no tengo secretos con vosotros, ahora te explico. Nuestros hijos que entrarán al nuevo reino somos nosotros, la reencarnación de nosotros mismos. Si cumplimos con nuestro deber, Llamaremos papá o mamá a nuestros hijos, porque ellos nos harán hacer como premio nuestro amor y servicio a nuestro Señor. Será mi hija la que me dará a luz, porque nosotros no somos dignos del nuevo mundo. Estamos demasiado contaminados, pero hemos tenido la fe al servir y al amar a Cristo. elegirás y contactarás a través del astral a una mujer que te hará renacer por el simple hecho de que eras amigo de Giorgio. Pregunta, ¿el nuevo reino comienza con la llegada del juicio de Cristo? Respuesta, el nuevo reino llegará después del juicio de Cristo. Si las astronaves llegaran a descender para llevarse a los elegidos, para conducirlos a los lugares donde tienen que ir y para luego volverlos a traer a la tierra, el lógico es pensar que ellos no verán el rocho de la vida de Cristo. Él buscará, buscará a todos. ...no tendrán ningún juramento... ...en su juicio no dará premios... ...esto lo harán los ángeles... ...cuando le, él les diga... ...ángeles, tomar a mis lectivos y sacarlos de aquí... ...porque desencadenaré... ...el fin del mundo... ...pregunta, ¿nos encontramos... ...dentro del fin del mundo? No... ...habremos muerto... ...es decir, habremos desencadenado... desencarnado o si somos dignos... ...nos encontraremos con nuestros hijos... ...en las astronaves... De lo contrario, nos quedaremos aquí y veremos el rostro desfigurado de Cristo con su justicia. Pregunta, ¿por qué la iglesia no quiere decir la verdad? Respuesta, la iglesia no tiene el valor de hacerlo, pero en realidad la conoce. De todos modos, es la iglesia de Cristo, pero tiene miedo y por lo tanto se ha dejado tentar por Satanás. Si llegara a decir la verdad sobre el retorno de Jesús, tendría que explicarle a los católicos presentes en el mundo... Que el señor no perdonará a nadie y que todos los que no se que los que se encuentran frente a él serán castigados precisamente aquellos que aún ven a Cristo en la cruz que ha dado su sangre por nosotros quienes se salven serán llevados por los ángeles antes de que ocurra todo Cristo no quiere mostrarse a sus elegidos a los que tanto ama con el rostro de la venganza de Dios porque es terrorífico ¿Cómo podría explicar la iglesia a los creyentes que tendrán el honor y la gloria de verle, que serán juzgados? Incluso a mí me cuesta explicarlo. Cuando hablo de venganza me refiero a la bíblica, que en realidad es justicia. La iglesia tendría que decirle a sus fieles, mirad a ese Cristo en la cruz. Por ahora lo veis así, pero ese día se le desfigurar el rostro será diez veces peor que cuando rompió con un bastón las mesas de los mercaderes del templo pero no tiene intenciones de hacerlo. En el Evangelio no está escrito que Cristo con su rabia, es decir, con su justicia, no solo rompió las mesas cuando armó este albarato, sino que Jesús de Nazaret llegó inclusive a pegarle a algunos hombres que estaban detrás de las mesas y los dejó heridos. Y si eso lo hizo hace dos mil años, siendo el Cristo misericordioso, ¿qué podría llegar a hacer cuando regrese como el Cristo de la justicia? Por lo tanto, le dirá a sus ángeles, Tomad mis elegidos, porque tienen que ir hasta un lugar hermoso. Cuando haya limpiado la tierra, los volveréis a traer. Siguiendo una lógica, si ese día nos encontramos frente a Jesús, significa que habremos sido condenados. sin en cambio ya hubiéramos muerto, o si hemos encontrado con nuestros hijos y amigos en las astronaves, será porque hemos recibido un premio. Para aquellos que tienen encarnados, lo mejor habría sido que no hubieran nacido porque Jesús será despiodado. Pregunta, los que no sean elegidos también podrán ser llevados. Respuesta. Todos los que sean llevados serán elegidos, hasta quienes no forman parte de un arca. Es más, esperemos que haya algún elegido perteneciente a las arcas. Espero que todos vosotros lo seáis, y por ello estoy dispuesto a dar la vida en cualquier momento, sin dudarlo ni un instante. Pregunta. ¿Nosotros recordaremos lo que hemos sido? Respuesta. Claro. Es el único privilegio, si así lo podemos llamar que nos dará el Señor Jesús es un juez justo cuando nunca no pretende que le crea ciegamente recordarás todo si no fuera así, te mostrarán todo lo que has cometido a través de un sistema de video hologramas os dejo imaginar lo que verán los pedófilos y los que han torturado y quitado los órganos a los niños para vendérselo a los ricos Jesús será despiadado porque le mostrará a cada uno los pecados que ha cometido los extraterrestres poseen el archivo completo de la historia del hombre, con todas sus acciones en la memoria de una computadora que se llama Cadarlacu. Si, si quisieras ver cómo fue torturado y asesinado Jesús, los extraterrestres te lo mostrarán y no sería una reconstrucción. En ese día, él le dirá a Mateo, vecino de Naro, mira, y verá el momento preciso en el que junto a otros estrellas estranguló y disolvió en el ácido a un niño de 11 años. Entonces Jesús le preguntará, ¿Ves? Tú eres ese hombre. ¿Qué crees que te mereces? ¿Te has arrepentido ante los justos a los que yo tenía en la tierra? Mateo, vecino de Naro, implorará perdón, pero el Señor le responderá, no tienes perdón, irás a la segunda muerte. Así será el juicio. Como he sabido, soy un provocador y soy capaz de... Por la enorme rabia que siento interiormente de decir, Señor, ahora os pongo prueba. Sí o sí tengo que irme con los elegidos. Quiero quedarme aquí para ver tu juicio. Allá me aburro. Quiero ver el triunfo de la justicia y quiero disfrutar de, tu, de su llegada. Y él me respondería, esta es la ley. Si te quedas aquí, significará que tendré que castigarte y mandarte al infierno. Y yo le diría nuevamente, pero Señor, ¿me dejarás gozar del juicio o no? Bien, entonces voy al infierno porque de todos modos allí convertiré a los diablos. Señor, sea cual sea el lugar a que me mandes, estarás en mi interior porque tu reino está en mi interior. No me interesa el paraíso que tu padre instaurará en la tierra. Me siento feliz por todos tus elegidos. Como has dicho, el reino de Dios está en vosotros. Cualquiera sea el lugar a que me mandes, seré tu servidor. Ahora, a bendecir a quien se salva que cosa deberá ser juzgada respuesta te podrá decir tesoro has cometido pecados esto no tendrías que haberlo hecho pero me has sido fiel vas al paraíso pero este Jesús ya no existe o mejor dicho siempre es así Pero ese día su función será otra, y será terrible. Está escrito en todos los textos sagrados, y viene el día terrible de que el Señor sea reservado. Yo enviaré al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. No está hablando de Adonai, sino de Cristo. La iglesia no habla de su retorno porque tendría que explicar el juicio. No porque quiere no quiere hablar de ello, es el más, le gustaría. Este es el rostro de Cristo, que no está crucificado. Si estás sufriendo te da temor, si estás sereno te sonríe con aprobación, no con sarcasmo, y te da una heriría infinita. Si te sientes flojo empieza a mirarte mal, si eres tibio le sale la saliva de la boca porque está vomitando. Cuando hacemos tontería nos mira mal, y con su belleza extraordinaria el Consolador nos dice, hijo, ¿qué haces? Ese es Cristo. Sin embargo nosotros pensamos siempre en un Cristo bueno que todo lo perdona. No, no será así. Ese rostro es de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y será Él el que nos juzgará. Por eso quiero que esté en todas las habitaciones. La personificación del Espíritu Santo, que nadie ha visto nunca, tiene ese rostro. Por lo tanto, le puedo llamar lo mismo Cristo que Padre, porque ahí dentro está todo. Dado que el Espíritu Santo es invisible, para mostrarse tiene que asumir la imagen de hombre, ...que no es la de Jesús misericordioso. Es bonito que tengamos en nuestras habitaciones... ...el Jesús que se hizo crucificar... ...el amor más grande de todos los amores. Esa es la imagen del Cristo Juez. Y dado que estamos en los tiempos del juicio... ...yo quiero tenerlo en todas partes... ...incluso en el coche y en el monedero... ...porque es una imagen viva... ...no porque sea fanático. Tú puedes hablar con Él. No es una actitud de idolatría. Tenéis que tenerle en casa porque él tiene que estar presente, tanto para protegeros como para amolestaros, amolestarnos, en mi casa, en el comedor. Tengo un postre grande como la pared, cuando la familia se sienta a la mesa, antes de empezar a comer, le miramos un instante para darnos cuenta, si nos hemos comportado bien con conciencia, ahora me está sonriendo porque digo cosas justas soy humano y a veces no lo logro pero después él me indica siempre la dirección correcta bueno mis queridos auditores eh, tenemos preguntas de nuestros auditores vamos ahí con las preguntas ya ¿Quién es el anticristo, Donald Trump, Putin, el Papa? ¿Qué representa finalmente? Pregunta Patti. Mi querida Patti, ninguno de esos tres que mencionaste es el anticristo, pero tienen comportamientos anticrísticos, sin lugar a dudas. El anticristo eh, está, en este momento escondido para nosotros sin embargo está dirigiendo el mundo y dirige a a los Trump y a todos los líderes mundiales él es el príncipe de este mundo y es la máxima prueba que tenemos que pasar si queremos avanzar en nuestro camino hacia formas superiores de conciencia el anticristo no es enemigo de dios el dios permite el anticristo justamente porque es necesario para nosotros nosotros tenemos que que ser capaces de superar esa prueba si no somos capaces de superar esa prueba eh, no lo lograremos y no nos salvaremos tampoco. Entonces, es importante, mi querido Pati, entender que estamos en los tiempos del engaño, y cuando lo único que te puedo asegurar, con absoluta certeza, de que cuando hay una figura que se promocione la televisión, no tienes que creerla, porque ahí van a promocionar el y lo van a proporcionar y no va a aparecer con cachos porque va a ser el maestro del engaño va a engañar a muchos diciendo que él es Cristo o que es Dios pero no puede decir que es Jesucristo entonces Jesucristo vendrá del cielo el anticristo vendrá de la tierra aparecerá de pronto en alguna parte a lo mejor parando una guerra haciendo un personaje dulce, y pacificador y la gente se va a quedar encantada porque tiene el poder de la serpiente y quien lo mire puede ser engañado entonces eh, pero cuando mira el verdadero Cristo gente, los últimos los muertos de las últimas 72 horas van a resucitar todos en la carne y todos los del planeta sanados, de todas, de cualquier enfermedad entonces, ahí tiene mi verdad mi verdadero Cristo el anticristo cuando venga el anticristo no van a parar los males del mundo cuando venga el verdadero Cristo todo va a cambiar absolutamente y se acaba definitivamente el mal en nuestro mundo Entonces, son líderes temporales los que tú mencionas. Hay un anticristo al servicio del hombre, que es el que, que se va a manifestar, y un anticristo al servicio de Dios, que tiene que ver, por ejemplo, con con la labor que tiene que hacer Putin, que es un, un anticristo que está al servicio de Dios. Por eso que nuestro amigo, lo que decía Omar Cristal, mencionaba el mensaje de Fátima, decía que Rusia castigará al mundo. Rusia castigará al mundo respondiendo, defendiéndose, para defenderse de tal manera que va a castigar al mundo. Porque Rusia no se convirtió entonces no se no se cumplieron las cosas que se le que pidió la virgen que se hicieran primero que se diera a conocer el tercer secreto en el año 60 segundo que se consagrara rusia al mundo al perdón que se consagrara rusia al, al a la virgen eso lo hizo recién este papá hace dos años atrás y un poco tarde ya Entonces, siempre el hombre no hace lo que pide el cielo, lamentablemente. Entonces, ahí vamos a... Vamos a pagar por no haber hecho lo que nos pidió el cielo, de alguna manera. Se vienen tiempos muy duros. Vamos a ir con otra pregunta. ¿A qué refiere la Biblia cuando Jesús dice que por culpa de él la familia va a estar dividida? Qué buena pregunta, mi querido auditor. Jesús cuando llegó, vino a este mundo. Una de las primeras cosas que dijo es, no he venido a traer paz, sino una espada espada no es una espada metálica como la espada que conocemos sino que es un, una lengua afilada una lengua que va a decir cosas muy bruscas que va a producir división de hecho di, dice los enemigos del hombre estarán en su propia familia justamente porque quienes empiezan a entender las enseñanzas de Jesucristo en profundidad se empiezan a rebelar contra todo lo que existe, contra su familia y contra el mundo. Empiezan a abrir los ojos y se rebelan. Y toda su familia se va en contra. Por eso se refería a eso. Los enemigos del hombre estarán en su propia familia. Porque en la familia siempre hay divisiones. Y, y en las familias siempre hay personas más adelantadas espiritualmente que otras y otros que son más atrasados y los más atrasados son los que le hacen la guerra a los más adelantados eso pasa siempre, digamos, toda la familia pasa entonces a eso se refería Jesús cuando dijo eso lo que me acabas de preguntar mi querido auditor vamos con otra pregunta Lorena ¿Pero sabes tú que esta es la parte final de los tiempos, se si hace mil años se ¿sí? ¿Y no podrá ocurrir lo mismo en años más? Mi querida Lorena ah, El año 70 se hablaba del final de los tiempos porque se produjo la destrucción del templo que Jesús dijo Cuando dijo destruiré este templo y lo yo lo construiré, destruiré este templo y lo yo lo construiré en tres días Y todo el mundo pensó que se refería al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén en realidad se refería él, al templo de su cuerpo. Pero la gente no lo entendió y pensaron que era el templo de Jerusalén. Y ese templo fue destruido el año 70. Entonces la gente pensó que ese era el, iba a ser el fin del mundo. También como tú dices, en el año 1000 también se di, dijeron algunos que iba a ser el fin del mundo después dijeron el año 1884 creo que también hay una después hay el año 2000 el año 2012 pero claro se habla con mucha liviandad porque hay señales del final de los tiempos y lo hemos dicho muchas veces acá el año 1000 no estaban todas las señales. Había el 50% de las señales del final de los tiempos descritas en la Biblia. el año 2000 estaba el 70% de las señales. el año 2012 estaba el 90% de las señales. Y ahora está el 100% de las señales. Por eso lo decimos. Tenemos la certeza absoluta de que es así. Y la guerra es la, la, la guerra. Como está concebida, es la, la certeza científica de que estamos en el final de los tiempos. Puedes concebir una maldad tan grande como la que hay en los líderes mundiales. Eh, puedes conseguir concebir que haya gente que haga lo que hace con los niños. Puedes concebir que ahora la gente esté empezando a comer carne humana. ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo, ¿cómo tiene que degenerarse esta civilización para que sigamos adelante? cuando existe la posibilidad cierta de una guerra nuclear y existe una apatía tan grande esa es la evidencia de que no nos interesa la vida hoy día es más importante la economía que la vida humana entonces esa es una certeza de que no hay más civilización, de que no da para más esto eh, yo tengo la certeza absoluta y, y me juego la vida de que estamos en el final de los tiempos no tengo ningún miedo a equivocarme de verdad te lo digo tú no tienes por qué creerlo pero esas son las razones que te, yo te doy hoy día están todos, el, el 100% de las señales del final de los tiempos la gente en general habla con mucha liviendad, pero Ahora están todas las señales. Antes no estaban todas las señales. Entonces, cuando están todas las señales, tenemos que estar seguros de que estamos en el mismo tiempo. Eso es lo que te puedo decir. Interesado Lorena. Vamos con otra pregunta. Benjamín, hola, ¿y por qué Dios no voy a ser una mega superinteligencia superior en un universo holográfico? Y es verdad que existen miles de universos, multiversos. Y Dios es solamente uno de estos dioses, de estos multiversos que existen. Benjamín, hola. Mi querido Benjamín. Primero que nada, para entender tu pregunta, tenemos que definir lo que es Dios. Porque... Dios, el Creador, es uno solo, que es la causa primera, el Espíritu Santo, la inteligencia omnicreante. También llamamos Dios a los padres, que son los tronos, que son los, los regentes de cada sistema solar. Cada sistema solar tiene un Dios Padre y tiene un Dios Hijo. Y, y hay billones, no millones, billones de, de sistemas solares existentes en los universos, también hay muchos universos, tanto material como como mental y espiritual, entonces, tenemos que decir que hay muchos dioses padres, muchos dioses hijos, pero un solo verdadero Dios que es el Espíritu Santo, que gobierna todo, A ver si hay alguna cosa que se me queda de tu pregunta, perdón. ¿Y ¿Por qué Dios no voy a ser una mega superinteligencia superior en un universo holográfico y es verdad que existen miles de universos multiversos? Si Dios es solamente uno de estos dioses de estos. Sí. Dios es, siempre fue. Nosotros y los universos no siempre fueron Eh, alguna vez fueron creados mmm, por esa inteligencia entonces todo tiene que partir de algo no puede haber existido siempre salvo lo que es Dios que es el verdadero Dios La inteligencia omnicreante que siempre existió Siempre existió mira. Entonces, están los superuniversos y hay un universo especial que es, según el libro de Urrantia, el universo de Amona, que es el más alto universo espiritual. Pero el cosmos es infinito. Ya, digamos que el el cosmos abarca todo y dentro del cosmos están los universos y dentro de los universos están las galaxias y así después dentro de las galaxias están los sistemas solares y, y, y de ahí estamos nosotros digamos. pero eso es lo que te puedo decir mi querido Benjamín vamos a ir con otra pregunta Patricia Riberas ¿dónde va la gente que Sí, ¿no? Serena Y se dice que después del accidente la cobera, Algunos que pegados pegado es eso, ¿no? Que no se han dado cuenta de fue? Una pregunta simple Pero muy compleja ¿A dónde van todos? Bueno, ¿a dónde van las personas Después de la muerte? Depende de, de Cómo se hayan comportado acá digamos. Pero... Todas las personas sin excepción pasan por un proceso de degradación del cuerpo físico y a las 7 a las 3, perdón, a los tres días, 72 horas viene la degradación del del cuerpo etérico que es el más grosero de los cuerpos sutiles invisibles. Eso es para todos igual, sin excepción donde en esos 72 horas pasa la, la vida de la persona y se revisa la persona como ha sido su vida. Desde ese momento te das cuenta que la muerte no es el final, ni diría que es un comienzo. Ahí empieza la revisión de la vida, la encarnación que ha terminado, con una correcta y justa evolución humana por parte de la conciencia superior de las personas. Una vez que ha sido analizado esa vida, ese cuerpo etérico se disgrega también y queda el lo que esa revisión queda grabada en alguna parte. No puede ser en el cuerpo físico porque el cuerpo físico ya ya se está desintegrando en la tierra. Eh tampoco en corpótereico porque el cuerpo corpótereico se acaba de digregar después de 72 horas de, del físico. Tiene que ser en alguna parte de uno que sea imperecedera. Ese es el cuerpo astral que cuando la persona evoluciona se transforma en cuerpo de luz y se une con se hace uno con el espíritu pero hablemos del cuerpo astral ahí se juntan la vivencia de cada encarnación de la persona nada se pierde todas las encarnaciones las tenemos grabadas y en algún momento cuando tengamos un nivel de evolución alto vamos a recordar todas nuestras vidas vamos a recordar todas nuestra vivencia pero ahora como tenemos poca evolución es bueno que nos las recordemos, porque no estamos preparados para esa experiencia. Después de eso, decía, después de la digregación del cuerpo etérico, la persona, o en este caso la individualidad que es el cuerpo astral, va al plano emocional más bajo, que es el llamado purgatorio, donde va a expresar. A, a purgar, como dice la palabra, sus errores, a comprender sus errores, a aprender de sus errores. Y normalmente cuando las personas han tenido muchos problemas, en la parte más baja del cuerpo emocional, que es la más grosera, se produce lo que tú comentaste, mi querido autor, que la, las animitas emocionales, ánima es en latín alma y en italiano alma también entonces en el fondo son almas que están pegadas porque están purgando y a veces porque tienen mucho apego con un determinado lugar o ¿no? cuando han tenido un accidente como tú lo mencionaste en tu pregunta y se quedan ahí tratando de entender lo que pasó y se quedan ahí tratando de de asimilar la experiencia de vida pero no viviendo su purgatorio pegados en algún lugar de las, de las personas que tienen mucho apego a una casa o al dinero o por ejemplo los alcohólicos se quedan pegados rondan en las botillerías por ejemplo en fin en fin, son personas que están cerca del mundo físico y algunas personas sensibles las pueden sentir y otros más sensibles las pueden ver pero eso es lo que te puedo decir, mi querida auditor no me acuerdo qué más tenía la pregunta, a ver revisémosla brevemente antes de Justicia Rivera saludo, interesante tu ¿Dónde va la gente que muere? ¿Dónde vive? Porque se que han pegado muchos acá en, en los talleres, hay mucha anímica y se dicen que gente que después del accidente la carretera algunos te han pegado. ¿Es verdad eso no? Que no son todo cual. Así es. Bueno, ahí estaría a contestar la pregunta. Lo otro sería ya eh, entrar a profundizar eh qué sigue después, digamos, de la persona que, que vive la experiencia de de purgatorio el cuerpo emocional más bajo después hasta llegar al cuerpo emocional neutro y después pasa al plano mental y después planifica la, la próxima encarnación eh, pero eso es pero por lo menos lo que se refiere a tu pregunta yo creo que está está contestada entonces mis querido autores vamos a continuar Bueno, continuamos entonces con el tema de preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Olloan. Pregunta, ¿cuando esto suceda, nos veremos obligados también a abandonar nuestras casas? Respuesta, no está dicho que sea así. Depende, nosotros tenemos que estar serenas. Mi familia, que vive en el centro del terremoto, no ha abandonado la casa pero durante los sismos más fuertes se han ido todos al arca. Tenemos que tener fe, no ser fanáticos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y decir, Señor, yo estoy aquí para servirte. Lo único que puedo hacer es ir al coche, por un sentido de responsabilidad. La vida hay que preservarla. Estamos aquí en tus manos. A nosotros no nos ha pasado nada. No hemos abandonado nuestras casas. El Señor quiere la disponibilidad. Yo he dicho Señor, tú me has dado estos hijos Me has dicho que no los tocarías, pero son tuyos Si quieres llevártelos contigo, yo no te traicionaré nunca El Señor me destruiría si sucediese algo a mis hijos Pero yo no puedo traicionarle, porque Él es el patrón de nuestra vida Entonces, Señor, que se haga tu voluntad Jesús no es un tirano, es infinitamente misericordioso Él es duro y severo con los malos los arrogantes, los presustuosos, los envidiosos, los celosos, los criminales. Pero nosotros somos pecadores, nos equivocamos, cometemos errores, pero somos fieles a Él. Podemos decir, Señor, si tocas a mis hijos me matarías. No sé si ni siquiera sería capaz de volverme a levantar para seguir con mi misión, pero sea hecha tu voluntad, no la mía. Y no creas que yo pueda traicionarte dándote la espalda, porque me pones una prueba tan grande. Nunca lo haré. Si no me crees, ponme a la prueba y te lo demostraré. Dado que él lee en el corazón, no lo hará. Si soy de esta manera, como yo estoy diciendo, no saldréis nunca de vuestras casas y no tendrán ni siquiera una sola grieta, mientras alrededor quizás haya una catástrofe. El miedo es humano, pregunta. El miedo es humano, pero ¿qué sentido tendría la divulgación de los signos Y de los mensajes de la Virgen, ¿qué valor tiene el viaje del Papa, jefe de los sacra docens para celebrar el nacimiento de la religión luterana en vez de comentar públicamente la población a la Virgen, Madre, alma pura de la Tierra? Respuesta. Divulgar los signos, los mensajes de la Virgen sirve para despertar almas. Nosotros hemos sido llamados para salvar las almas, no los cuerpos. Mi misión en medio de la catástrofe es esta, porque todos aquellos que se despierten no tendrán el juicio de Dios. Cuantas más almas llevamos a Cristo, más se cumple nuestra misión. A nosotros no nos interesa lo que hace el Papa, es una iglesia que tendrá sus pruebas. En su interior tiene grandes santos y mensajeros, así como tiene grandes contradicciones e idolatrías. No quisiera estar en la piel de la iglesia de Pedro cuando tenga lugar el juicio de Dios. A mí me interesa la iglesia de Juan. Sé que Pedro tiene una tarea difícil y dura, y sufre mucho porque le ha sido encomendada dentro de su iglesia la tarea de separar las ovejas de los lobos. Yo no tengo que separar nada. Mis preocupaciones son otras. Si soy el cáliz de la comunión, mi misión es la de mantener unidos a aquellos que siguen a la iglesia de Juan. En cambio, él tiene que separar mucha cizaña de un poco de grano, y entonces es obvio que vaya donde los luteranos estén. No lo, juzgar, no lo quiero juzgar, quizás sea su misión, pero no es ciertamente la mía. Yo, si fuese elegido papa, haría muchísimas otras cosas. Pregunta, ¿qué nos puede decir del volcán Marsili? ¿El Etna y el Vesubio explotarán pronto? Respuesta, no lo sé pero forman parte de la deriva de los continentes. A partir del año que viene tenemos que esperarnos de todo. Mi hijo Giovanni me dice, hace 30 años que ibas repitiendo las mismas cosas. A veces nos sonreímos porque no te cansas nunca de decirlas. Nosotros tenemos que dar las gracias siempre y ahora que están pasando las cosas no hay de qué sorprenderse. Si no las afrontáramos, seríamos necios. Significa que te hemos tomado el pelo y puesto en ridículo, por lo tanto hacemos lo que siempre has dicho que hagamos tenemos que reaccionar con alegría en la unión y remangarnos aunque sea necesario dormir por la calle o en tienda de campaña es arrogante por mi parte si casa de todos los días antes de comer me comunico con el señor con un pedacito de tan de pan y un sorbo de vino rojo respuesta no absolutamente mejor aún si lo compartes con algún otro porque ha sido dicho, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos. Cuando estamos solos, no lo sé si Jesús está entre nosotros. Yo busco a mis hermanos porque quiero estar con Cristo, y yo le encuentro siempre en ellos. Nosotros tenemos que afrontar la prueba. Aunque no tengamos lo que muchos otros tienen, pero estamos serenos porque conocemos la verdad. Damos las gracias sobre todo a Cristo, nuestro Señor, de estar todos aquí. Si lo estamos es porque Él así lo quiere. Nuestros niños están bien, nosotros estamos bien, no hemos sido tocados, solo puestos a pruebas. Desde 1989 estamos anunciando lo que ahora está sucediendo en nuestra región de Le Mans donde vivimos, donde nació Starke, donde aparecieron los estigmas, la Virgen y donde he sangrado miles de veces. Aquí hemos construido una comunidad espiritual que se ocupa de muchas actividades que a menudo ha sido incomprendida, ridiculizada y perseguida. Sin embargo, hemos seguido adelante, ganándonos el respeto. Creo que de todos hemos cometido algún error, pero la misión continúa. Ha sido consagrada y no nos detendremos. Mi presencia aquí con vosotros es para confirmar nuestra unión, reforzándola, si puedo, dentro de mis límites. Quizás será algo recíproco. Bueno. Yo estoy aquí también para consolaros. Ni vosotros para consolarme a mí. No os dejéis tentar por... Eh, pero siempre es todo igual, nunca cambiará nada. Eso es tan típico. Librémonos de estas tentaciones, porque ha pensado el proceso de cambio que nosotros esperamos desde hace tanto tiempo. Es lento pero ha comenzado. Sucederán otras cosas, mucho más fuertes que las que estamos viviendo en estos días pero nada pondrá a riesgo nuestra vida. Si estamos unidos, a nosotros no se nos tocará. Nadie nos herirá o perecerá debajo de los escombros, porque tenemos una misión. Aquí están presentes hombres y mujeres que he visto nacer. Les he acunado, les he dado el biberón, saco Beatrice y muchos otros, a mis hijos y a sus amigos. Ahora nos encontramos en el momento más importante de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención o no dejarnos distraer. Todo lo que estamos haciendo dentro del arca, cada uno en el sector que Cristo le ha encomendado, es fundamental. Ahora más que nunca. Vosotros diréis, estamos bajo prueba. A veces no logramos llegar perfectamente a la meta. Sentimos casi que nos morimos. Y después no sabemos si habrá un mañana. O se equivocáis. Habrá siempre un mañana para nosotros, porque estamos aquí en misión. Ninguno de nosotros ha venido aquí por casualidad. Estamos todos aquí porque Cristo nos ha llamado. No podemos echarnos atrás en la fase más importante. Él está y nosotros estamos. Pero tenemos que hacer nuestra parte, resistir y estar unidos, por lo menos así como ahora o más. Y si a veces vivimos frustraciones o nos surgen dudas, Tenemos que desecharlas. Por sus su frutos reconoceréis quiénes son. Mateo 716 Mirad lo que hacéis, lo que hacemos, lo que hago. Si el maligno os dice, Giorgio se ha cortado el pelo, o Giorgio ha dicho una palabrota, me ha tratado mal, es porque no tiene otra cosa que decir, o no sabe hallar en vosotros, en mí, que trabajamos todos los días, actos ofensivos, inmundos. Si uno de nosotros cometiera acciones deplorables os aseguro que el demonio se enteraría enseguida que no se nos olvide, o, que no se nos olvide nunca es más sobre todo en esta fase final de los tiempos el que es nuestro enemigo sería el primero en saberlo le informarían aquellos con los que nosotros estamos fornicando y nos harían avergonzar con el fin de detener la obra no me refiero solo a una fornicación física sino también intelectual, una falsedad, un falso proyecto, también eso es fornicar. Si vosotros estuvierais actuando mal, él os atacaría por medio de los periódicos, los amigos, las personas que amáis, pero dado que no sabe decir ni hacer otra cosa, intenta ponernos a prueba en una debilidad nuestra, que puede ser una mala reacción, un mal humor, un estado de ánimo momentáneo. Yo puedo decir que la operatividad... Las acciones que se desarrollan todos los días con nuestros límites y nuestros pecados son positivos a los ojos de Cristo. Entonces tenemos que seguir adelante, ser coherentes con esta unión que nos ha preservado de pruebas recientes, nos preservará de otras más grandes y fuertes que tendremos a principios del 2017. Ya mañana por la mañana os despertaréis con una fuerte prueba diabólica. quien quiera que gane las elecciones de Estados Unidos, Será nuestro enemigo, amigo del anticristo. Vosotros no tenéis que proyectar nada que nos sea llevada adelante vuestra misión. Servir a Cristo, estar unidos, estar juntos, apoyarnos, amarnos, criar a nuestros hijos y a los demás que llegarán. Hay que hacer todo lo que el cielo nos ha pedido que hagamos en medio del apocalipsis. No os dejéis tentar por otras situaciones, porque yo ya... No tengo la misión que tenía una vez con vosotros, la de rastrear a mis hermanos. Si vuestra mente ataca a vuestro corazón, haciendo que os alejéis, yo no puedo hacer nada. Puedo solo demostrar demostraros con mis acciones que el mensaje que doy es verdadero, dando la vida completamente, continuando con lo que estoy haciendo. Nuestro templo es este, protegedlo, protejámoslo nunca me he equivocado cuando he di dicho cosas he tenido siempre razón sobre los hechos cuando he hablado de tiempos nunca he dado fechas porque las fechas son para las sectas los falsos profetas o para Dios que las conoce pero para nosotros los tiempos son largos mientras que el cielo son breves cuando digo que pronto no será dada una gran posibilidad pronto significa dentro de poco estará claro que no será cuando tenga 80 años Tendremos que estar preparados para afrontar nuestras responsabilidades. Lo mismo si se nos da el poder en lo que tenemos que hacer. Y en el ver lo que sucederá a nuestro alrededor con mucho miedo. Si no estamos unidos, seremos agredidos y nos haremos daño. No podemos ni debemos aflojar justo ahora que están empezando los grandes acontecimientos. Y si tenemos miedo, hay que superarlo. Nosotros seremos llamados enemigos a tomar nuevas decisiones y a aquellos, como por ejemplo los varios responsables de otras arcas que ya han elegido, les será pedido que lo confirmen porque pronto nos darán los medios a determinadas condiciones. El Señor nos dirá que hagamos cosas más grandes de las que estamos haciendo. Hay un solo pequeño problema que tenemos que superar. Tendremos el temor de que no nos será dado la última autovía para poder cumplir la misión. Si estáis aquí conmigo nuestra misión es una pero es una pero dividida en dos partes y está es sencilla que podría parecer banal la misma que anuncié en el 1985 con la presencia de mara y flavio cuando yo tenía un poco más de 20 años anunciar la venida de cristo y desenmascarar el rostro del anticristo esa es nuestra misión y tenemos que cumplirla nada más que eso si hemos venido por este motivo, todo lo que gira alrededor nuestro no tiene sentido, aunque lo vivamos. Ya que estamos obligados por esta sociedad, estamos obligados a comer porque tenemos este cuerpo, a beber agua para no morir deshidratados, a ir a trabajar para recibir esos pedazos de papel, que son los más odiosos del mundo. Es nuestro deber mantener a la familia. También tenemos que vestirnos, usar el celular y todo lo que nosotros tenemos como familia, que tienen como fin a la razón de nuestra vida. Digo nosotros, es lógico que para todos vosotros sea así. Si alguien piensa en construir su futuro, este no es su lugar, sino en otra comunidad. Pensar en querer realizarse, estudiar, encontrar pareja, tener hijos, tener una casa, en pocas palabras un futuro, es justo, legítimo, noble, pero no es para nosotros. Y si alguien entre vosotros, en estos 30 años había entendido algo diferente me lo tiene que decir la Virgen me ha dicho que estamos aquí solo por estos dos motivos y que tengo que excavar la roca con las manos con tal de que se realice tengo que encontrar el camino y lo haré quien me acompaña tendrá que hacer lo mismo ese día Flavio es testigo y le dije a mis amigos yo lo haré y aunque esté solo pero hoy doy gracias a Dios que sois muchos sin Jesús de que esta en nuestra única meta, ve nuestra tenacidad, nos protegerá. No dejará que nos falte nada, pero seremos probados en la paciencia, en la fe, en el amor, en la tolerancia y en la justicia. Solo para fortalecernos, porque vivimos en este mundo y estamos tentados, pero no nos abandonará nunca. Tampoco la virgen las pruebas son muchas a veces vivimos incomprensiones trañimos con algún hermano y nos sentimos amargados otra veces pensamos señor tú eres amigo de los hombres de poder porque los eventos deben acontecer que deben acontecer se hacen esperar y nosotros no tenemos los fondos económicos para realizar los proyectos de nuestra obra. A pesar de todo, son estupideces frente a las pruebas que están viviendo nuestros hermanos de Lemar, que han perdido todo. Yo tengo que advertiros, si no sabéis el motivo por el cual nosotros estamos aquí, y si ya no es el mismo de antes, mejor que me dejéis, y el cielo os respetará y tolerará. Si por el contrario os estáis alejando del motivo sagrado por el cual estáis aquí pero os quedáis porque no sabéis a dónde ir o queréis ver las cosas que sucederán o por abartía decídmelo con amor Giorgio que yo, yo quiero hacer otro camino no me siento de seguir este seguiremos siendo amigos que es lo más bonito y Dios tendrá piedad, tendrá piedad no os golpeará pero si os quedáis a la fuerza por soportar hipocresía o cualquier motivo que no sea el verdadero, seréis castigados por la naturaleza dondequiera que os encontréis en el mundo. No lo haré yo, que os amo mucho. Yo solo puedo dar las gracias. Seréis golpeados porque cuando hiciste vuestra elección de vida, no lo hiciste por mí. Yo no soy Cristo. Vosotros hiciste una promesa a Jesús. Si faltarais a esa promesa, la ley de causa y efecto será inexorable. Si en cambio dijeras, no, yo quiero hacer otra cosa, seguir, seguir siguiendo a Jesús, pero siguiendo otro camino, seréis respetados, honrados y bendecidos. Si estamos aquí esta noche, es porque nuestra razón de vida no ha cambiado. Aunque estemos cansados, probados y a veces sin fuerza para levantarnos porque nos sentimos vacíos o hemos agotado todos nuestros recursos, cuando a mí me pasa esto, yo digo, Señor, me siento vacío. Soy miserable. Ayúdame. Lléname, solo tú lo puedes hacer. Señor Jesús, yo soy el último en este momento. Me has quitado todo y entonces no soy nada. Siento incluso resentimiento hacia el Padre porque sé que sin ti no soy nada. Te doy las gracias para hacer que me sienta así. Entonces lléname enseguida porque yo quiero anunciar tu venida y desenmascarar al anticristo. Pasan tres segundos y vuelvo a ser lo que estáis viendo y escuchando esta tarde lo que soy, siendo su presencia, su perfume, los signos que llevo, empiezo a recibir mensajes, es decir, me convierto en un sol que brilla. Pero eso sucede solo en el momento que reconozco que no soy nada sin él. No hay nada, porque vivo en un mundo donde te quitan la linfa vital, si por el contrario pensáis, a mí no me sirve, estoy bien así, no hace falta estar juntos ni hacer esto, quiero hacer otra cosa, entonces Él os abandonará. Si llegamos a sentirnos sin Dios, pero admitimos que si Él no existiera moriríamos, el Señor volverá a nosotros. Si estamos unidos, Cristo colmará todos nuestros vacíos, nosotros estamos aquí por esto. Cada uno está ocupado en su propio sector, que aparentemente no tiene nada que ver con los demás, para anunciar la venida de Cristo y desenmascarar al anticristo. Nuestros hijos se han encarnado en una comunidad que espera a Cristo, porque aquí en la tierra se instaurará el reino de Dios. De lo contrario, hubiéramos nacido en otro lugar. No han nacido porque han oído decir a los padres que queremos un hijo, sino nosotros anunciamos la venida de Jesús nosotros desenmascaramos al anticristo y llevaremos a nuestros hijos al nuevo reino si lo hubiésemos deseado por un proyecto nuestro no habrían venido diciendo que hemos transmitido a sus espíritus nuestro objetivo han ido han venido corriendo si a nuestros hijos les damos otro proyecto morirían interiormente y dirán pero cómo tú me estás traicionando Yo no he venido a este mundo para tus proyectos Yo he venido por Cristo, por la paz, por el reino de la fraternidad. De lo contrario no habría venido. Es decir, que nuestros hijos no son nuestra razón de vida. Pero lo serán si entrarán a ser parte del contexto de Cristo. Entonces está tranquilo, felices. Afrontemos nuestras pruebas, incluso las más graves, con la sonrisa. Yo estoy. Yo deseo solo hacer lo que hago junto a vosotros. No existe... Otra razón para mí. En el 1985 me equivoqué. No lo, logré, no lo lograré solo. Así que no me abandonéis. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Y a Cristo. Bueno. Mis queridos auditores. Vamos a quedar hasta aquí. Esta noche lo esperamos en el próximo programa que probablemente será un día domingo eh, y le damos las gracias por habernos escuchado y por sus preguntas también le damos las gracias por cierto como siempre a la producción de la radio que hace posible que esto salga adelante. Muchas gracias, queridos auditores, y buenas noches.